En este pequeño bloquecito que hacemos de Liga Nacional en el día de hoy. Está muy bien, está muy bien.、Eh, Sergio, ¿cómo te va? Hola Fabián, buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, bueno, muchas gracias por atendernos. El motivo del llamado como secretario técnico de la Asociación del Club y además porque estuviste en todas las reuniones y fuiste parte de, de, todos, los, este, de todos los encuentros que se hicieron. Que, que nos cuentes un poco esto que nos parece muy positivo, muy piola, de parte de la asociación de clubes y de los clubes, ¿no? En general, donde bueno, donde se trata de darle más herramienta a los clubes, a los entrenadores, a los árbitros, a los jefes de prensa de la Liga Nacional, para que puedan desarrollar cada uno mejor su tarea, ¿no? Sí, sí, i n d u a b l e m e n t e que desde hace tiempo que en, estas, en estos parates o en estos momentos donde, donde la Liga. Eh, por algún motivo se para, pasó en algún momento entre, entre Liga y Super 4 o, o antes de los inicios de los playoffs. Intentamos este, tener este tipo de jornadas y, bueno, esta con la, con la vinculación con la ventana,、eh, bueno, es un, un, bu un muy buen momento para, para unir、eh, distintos estamentos, porque, bueno, acá se trabajó con los, con los árbitros, con la escuela、eh, y mostrándole a los, a los dirigentes y a los entrenadores ayer. Qué, qué, es, qué es lo que se está haciendo y hacia、ah, dónde se va.、Eh, entonces me parece que esa vinculación entre los distintos grupos de trabajo es muy buena.、Eh, así que sí, como, como vos decís, tuvimos el martes,、eh, por un lado estaban trabajando todos los árbitros con su clínica, con, con su clínica habitual, física y técnica.、Eh, Tratando de perfeccionar todo el tema de mecánica de tres,、eh, se está haciendo un trabajo muy bueno, un, un manual de la, de, del árbitro que se hizo con, con, con recopilación de, de información de todas las ligas del mundo,、eh, que ya se está usando en, en, en otras ligas, ya se lo han pedido otros, otros grupos de árbitros de, de Latinoamérica. Eh, bueno, eso se, se mostró, se explayó, se le mostró a los dirigentes.、Eh, se sabe que, que se está en un camino en tema de la mecánica de tres que es inicial, que se está empezando a trabajar en esto y que、eh, hay que mejorarlo y perfeccionarlo aún más. Pero bueno, estamos muy, muy contentos.、Eh, por otro lado, el mismo martes tuvimos reuniones con los entrenadores de la liga femenina que está empezando el, el, el 8 y 9 de marzo. Eh, y a la tarde con los dirigentes de los equipos que van a participar, así que fue una jornada intensa.、Eh, el miércoles estuvimos todo el día con los presidentes de Liga, con, un, con una explicación de todo el modelo. Fueron, fue más que nada una, una reunión de, de explicación de modelo y de, y de reafirmación de las ideas que se tienen y mostrar en dónde estamos hoy y dónde estábamos hace un tiempo atrás.、Eh, hay mucho por hacer aún. Pero es mucho lo que se ha hecho.、Eh, así que todas las áreas eh, mostraron eh, parte de lo que se viene haciendo. Se habló de, a nivel de competencias, por ejemplo, de, de la Liga Femenina, de la Liga de Desarrollo, de los números que estamos teniendo de Liga de Desarrollo y participación de los jóvenes en la Liga, los promedios de edades que se están utilizando en la Liga de Desarrollo.、Eh, bueno, y los presidentes les llevan esa idea.、Eh, ayer. Eh, fue realmente una jornada muy buena con, con los 20 equipos presentes, con sus equipos de, de, de, de marketing y comunicación,、eh, trabajando en conjunto, aportando s u ideas en conjunto,、eh, escuchando de los, de los, de los chicos del, del departamento de Buenos Aires、eh, qué es lo que se pretende, hacia dónde se va, pero mucho intercambio de ideas también y aporte de cada uno de los clubes.、Eh, y hay que destacar esto, ¿no? Es una. Es algo que hace un tiempo atrás no existía, que todos los clubes estén involucrados, que todos los clubes tengan un departamento y que a su vez inviertan en esto y se sumen a esta idea de、eh, disponer también de un recurso、eh, para mandar a dos o tres personas a Capital a, con el gasto que eso significa en un momento en que la competencia está parada para, para entender y para ayudar y para crecer en la liga. Y a la tarde de ayer、Vamos、completamos. Eh, se están llevando a cabo, se llevaron a cabo unas jornadas de, de intercambio, de capacitación, de profesionalización、eh, de varias de las áreas que tienen que ver o que están vinculadas con, con la Liga Nacional. Celebramos esto,、eh, lo dijimos en el día de ayer y, y lo volvemos a, a hacer público hoy.、Eh, ¿cómo, ¿Cómo ya cambió e n todo esa sensación que tenían、eh, lo, los dirigentes que el hecho de invertir por ahí en marketing, o en un equipo de m a r u e t i e n e esto último que vos estabas contando que es muy bueno,、eh, y un, un, una jefatura de prensa,、eh, un área de prensa que antes posiblemente se lo veía como un gasto, hoy ya todos entienden que, que es una inversión, o, o todavía hay alguno que todavía dice es un gasto y está un poquito más reticente. No, la, es decir, obviamente que las posibilidades y los, y los presupuestos de los clubes son. son... Tiene una variación y, y en eso puede haber una, una variación en el monto que se, que se, que se destina a esto, pero la, la idea conceptual de que todos los presidentes y todos los clubes piensan que esto、eh, es necesario y que, y que es un apalancamiento mutuo, tanto de la organización central hacia los clubes y los clubes también tienen que hacer su parte para que todo crezca, para que el colectivo crezca, me parece que esa idea ya está firme. Lo que pasa es que, bueno, sí, obviamente que hay. Eh, variaciones presupuestarias y esa variación presupuestaria afecta también al departamento específico, pero、eh, como te digo, que ayer hayan estado todos y, y a cargo de los clubes y que tomen la decisión de hacerlo y que después esa misma gente habla de esto y potencia todo esto, y como te dije recién, hasta se aportaban ideas de trabajo en conjunto, de que cuando un equipo viaja de visitante los departamentos de comunicación estén. Vinculados uno con otro s y puedan hacer acciones en conjunto y se pasen el material.、Eh, me parece que, que se conozcan.、Eh, se creó hace un tiempo atrás también un grupo de WhatsApp entre ellos. Me parece que esta manera de trabajar es la que hace falta. No, no seguro. La comunicación es algo este, bueno. Estamos ya un tiempo largo en una etapa de comunicación a full. ¿no? Este, mm -hmm. y, y está claro que el darle vuelta a lo que teníamos y. Y tratar de hacerlo mucho mejor este, es una función que es uno de los objetivos que, que se propusieron y han cambiado, han cambiado bastante eso. Con respecto a los presidentes, e s tuvieron casi todos, todo, ¿no? Sí, sí. Fue, faltaron dos en realidad:、eh, Peñarol de Mar de Plata y Bahía, que estaba de viaje Pepe Sánchez y no pudo ir la, la persona que hay, habitualmente va en, a estas jornadas cuando no está Sánchez Pepe. Pero,、eh, resto... pero después, bueno, todos.、Sí. El resto todo. Y el femenino estaban todos los clubes que van a participar en esta edición. El femenino todos los que van a participar en esta edición. Todos los entrenadores a la mañana y todos los dirigentes a la tarde. Bueno, y con respecto al nivel de los árbitros, este, bueno, ¿qué bueno, o conclusión sacó la asociación de clubes、eh, en estos, en estos、eh, exámenes que se hicieron? Físicos, este, tácticos, h i e r o n videos, este, jug jugadas puntuales. Eh, sí, eh, bueno, bueno el, el, el, el, en principio lo que he de, he de destacar es el compromiso del, de todo el plantel arbitral en cuanto a, a este tipo de trabajo.、Eh, en las primeras mediciones y en las primeras cuestiones que se habían planteado de este estilo, había algunos árbitros que estaban con, con exceso de peso, se les hizo todo un trabajo específico de recomendación de lo que tenían que hacer, me, mediciones específicas, nutricionistas, etc. Y bueno, ya tenemos prácticamente a todo el plantel arbitral dentro de los parámetros. De peso normal,、eh, me parece que ya eso de por sí es un hecho de destacar y marca en principio el compromiso individual de los árbitros. n o、eh, sí. eh, Esa es una primera parte. Después está lo técnico: lo técnico、eh, lo trabajan a, a partir de la escuela, y bueno, e l o ya es una cuestión bien técnica de que hacen su trabajo.、Eh, cambiaron un poco la, la modalidad,、eh, no, no, no son exposiciones, no hay un expositor、eh, que viene a darle. Eh, todo el conocimiento, sino que hay, hay, hay mucho intercambio. Se tra trabajó esta vez en, en equipos con casos específicos. Cada uno de los grupos de trabajo tenía que resolver un caso、eh, y después ir a la cancha y explicar cómo se había resuelto el caso y todos los demás opinaban sobre eso. Me parece que、eh, esa modalidad de trabajo participativa era,、eh, también es importante porque no, lo, lo hace mucho más ameno y a pesar de que fueron、eh, 10 o 12 horas de jornada. Eh, no estás escuchando a una sola persona esas 12 horas,、eh, así que bueno, como te digo,、eh, y los ves eh, eh, realmente comprometidos en el, en el trabajo que están haciendo, lo hacen con, con, con entusiasmo y en algunos casos hasta poniendo parte de, de recurso propio para mejorar y perfeccionarse. La verdad que tuve la oportunidad de hablar y estaban muy, contento, estaba muy contentos, estaban muy contentos, los árbitros sí estaban. Eh, muy como esperanzados, ilusionados、eh, y ordenado, ¿no? Porque、eh, varios me contaban,、eh, obviamente también estuve abriguando algunas cositas y también hubo cambio en cuanto a la parte de q u i é n le da la instrucción. Este, ahora están trabajando, hay gente en este nuevo colegio,、eh, gente、uh -huh. diferente que está、eh, dando este tipo de,、eh, de cursos también. Y lo, los vi bastante entusiasmados c ó m o viste la parte de prensa、eh, habitual habitualmente este, a veces este, cuentan a veces con menos recursos como hablamos antes pero como viste a, a, a la gente de prensa no, no es la relación que hace la de ceno estuve estuve un rato a la mañana durante al, al mediodía de ayer y como te decía los vi、eh, bueno en principio、eh, ya notas hasta una, una Una muy buena participación de mucha gente joven, ¿no? Es decir, te sentís este, grande en esa reunión, porque realmente hay muchos, muchos chicos jóvenes、eh, con otras ideas y con otra mente,、eh, tal vez a la que podemos tener nosotros mismos, que no somos viejos, no me considero, pero, pero ya indudablemente tenés, es decir,、eh, se conoce y se habla en otros términos y con otra metodología. Eh, y eso es muy bueno, y más o menos hay un, un perfil similar en todos los equipos.、Eh, así que, y como te digo, mucha iniciativa propia. Lógicamente que、eh, habrá que intensificar el trabajo y habrá que seguir con este tipo de jornadas y reuniones grupales, pero me parece que es el camino.、Eh, sin, sin, bueno, sin Sergio, ¿cuál, eh, ¿Está c u l programada la próxima reunión ya?、Eh, posiblemente para los. Para antes de los inicio de los playoffs, entre, entre fin de etapa regular y, y playoff, ese es más o menos el esquema. Los árbitros seguros tienen su, su, su reunión técnica en esa, en esa fecha, que, era, que eso es habitual,、eh, como para volver a, a pactar、eh, situación de, de, del inicio más definitorio de la competencia. Y, y bueno, veremos ahí si también podemos hacer alguna、eh, reunión más de, to, de todos los demás grupos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Sergio, gracias por el contacto. Bueno, gracias a vos.、Eh, buen viaje, que sé que estás viajando a la barría.